i r e d u c i b no le s p o g e r bajo ningún hijo rico、no、sé, que no sé que no sé que no sé que no sé que no sé que no sé, que no sé.、Si no Bajo el m g u b el e n que no sé, que no sé, que no sé. Si no,、si、no sabes volar, yo no entiendo. No saben volar bien el tiempo. Si no saben volar, pierden el tiempo.、Contigo. もうラブゲームに行って。<音楽> no saben volar pierden el tiempo conmigo